Abd. Él, bueno, es reconocido por su trabajo, bueno, periodístico, ante todo sus imágenes han recorrido el mundo y por supuesto tenemos la suerte, la fortuna de conversar con él. ¿Cómo estás, Rodrigo Lautaro y Valentina? Te saludamos desde aquí. Hola, Lautaro, Valentina, ¿cómo andan? Muy bien. bien buen día. ¿Ya estás acá en Santa Rosa? Bueno, te cuento. Sí. La charla fue ayer. Ah, la charla pero... fue ayer. Sí, pero la muestra eh, va a seguir estando. Eh, la muestra con la que inauguramos la charla eh, va a seguir estando, así que, que nada. Es un lugar está muy bien montada la muestra, así que quiero es una buena una buena oportunidad para ir a, a ver las fotografías y el, el espacio es muy lindo, muy lindo uh -huh. la verdad. Eh, Rodrigo, cómo cómo nace eh, tu oficio, tu vocación, tu interés por la fotografía eh, y por esto de ser reportero gráfico. Bueno, eh, yo en realidad quería ser este, <ríe> quería ser periodista. Yo quería que Yo quería escribir en realidad. Eh, y en un viaje de mochilero este, me convertí en el fotógrafo del viaje y, y, y me tocó también recorrer como Bolivia, Perú, Sudamérica, otras partes del, del continente que me abrieron como un mundo y A partir de ahí pensé que era una buena forma también de, de expresarme la, la fotografía y uní la fotografía de, con el periodismo y me convertí en reportero gráfico, uh -huh. básicamente. Desde ese momento a cubrir un conflicto armado, eh, hay un trecho bastante importante, ¿no? Eh, uno cuando le dicen serías periodista de guerra, automáticamente uno dice sería una experiencia... Eh, increíble para alguien que ejerce este oficio. Sin embargo, hay algo de riesgo en eso y es como, no sé, estar en peligro permanentemente tratando de trabajar. ¿Cómo fue, en tu caso, involucrarte desde ese lado en el, en el oficio? A mí el conflicto social siempre me pareció atractivo para documentar. Lo, hice, lo empecé a hacer en Argentina cuando trabajaba acá en el 2001, Eh, con la crisis económica y después se me fue dando por vivir en Centroamérica, eh, por trabajar en una agencia de noticias que se dedica a cubrir esos conflictos, se me fue dando un poco la oportunidad de continuar hasta hasta el día de hoy. Lo último que hice fue ir a Ucrania eh, hace un mes que volví y fue como el último conflicto que cubrí. Sin embargo, no es solo lo que único que cubro, eh, hago también otros otros trabajos y nada, me parece que la fotografía periodística es muy amplia y es muy abarcativa y yo trato de cubrir varias cosas también ¿no? uh -huh. eh, ¿Hubo momentos en que sentiste que tu vida estaba en peligro? ¿Que eh, est estabas realmente complicado eh, trabajando? Sí, sí, sí, muchas veces este, se ponen difíciles las condiciones y de, de, de trabajo, pero bueno nada, siempre intentando tomar los, las precauciones, eh, siempre buscando momentos para salir de los lugares más más conflictivos, charlando mucho con, con mis editores, con los colegas para tratar de ilucidar cuándo entrar o cuándo salir a los lugares, bueno cosas que te va dando también el oficio, experiencias que te va dando el oficio, que te van marcando un poco eh, cómo actuar en cada uno de los momentos. Bien, eh, eh, pienso tenés que, además de manejar la técnica de la fotografía para cubrir eh, eh, este, estos temas de los que estamos hablando, tenés que estar bien físicamente, tenés que estar bien psicológicamente y además tenés que hablar idiomas, digo, es un mambo... Eh, ...grande... ...¿cómo debe uno prepararse para estar ahí? Bueno, sí... ...uno tiene que hablar inglés... Eh, ...escribir en inglés... ...porque yo hago los epígrafes de mis fotografías en inglés... Eh, ...la mayoría de mis jefes... ...hablan en inglés... ...no hablan español... ...algunos sí, pero... Eh, ...uno tiene que también... ...estar físicamente... Eh, ...óptimo porque... Este, ...tenés que salir corriendo... ...en muchos lugares... Eh, los la exigencia física a veces es muy muy grande eh, vos uno piensa que no sé, a veces estás cubriendo historias donde dormí muy mal por mucho muchos tiempo, muchos días, comes mal, tienes que estar todo el tiempo en acción y eso requiere de una demanda del cuerpo muy muy grande. Uh -huh. Pero bueno, nada eh, también uno tiene que tener este tiene que tener conocimientos de, de también técnicos de computación de teléfonos satelitales cosas que, que que uno utiliza para trabajar como arma de transmisión de imágenes no hoy uh -huh. hoy por hoy transmitimos imágenes casi en vivo entonces tiene que siempre estar también más que mucho conocimiento tiene que estar uno preparado tiene que tener como los elementos eh, disponibles, bueno, nada, un montón de cositas que, que le van sumando al oficio. Uh -huh. eh, te consulto porque imagino que tendrás, eh, al, de, después, eh, cuando tenés la posibilidad de ver todas las fotos para seleccionarlas, debes tener muchas, ¿Qué, eh, ¿qué tenés en cuenta al momento de seleccionar las que eh, se difunden? y trato como de, de entender cuál es el cuál es el punto más importante del día la, la noticia más relevante de ese momento y, y ahí viene como el, el criterio periodístico no decir bueno eh, qué es lo que está pasando acá por qué es relevante eh, nosotros trabajamos mucho con clientes de afuera entonces eh, qué es lo que puede interesarle a un cliente sobre la Argentina o sobre Ucrania o sobre Haití eh, cuáles son los elementos que, periodísticos que importan en este lugar, qué es lo nuevo qué es lo que ya estuvo contado y qué es lo más novedoso eh, cuál es el ángulo más pertinente hoy uh -huh. eh, así que bueno, tenés que estar como eh, también pendiente de lo que se hizo en el pasado ¿no? porque no si vas a un lugar y repetirse exactamente lo que hicieron los demás, eh, a veces como suena un poco, nada, ¿no? Como, bueno, este está repitiendo lo mismo, eh, las noticias siempre requieren de cosas este, nuevas, de ángulos diferentes, entonces uno tiene que llegar con un, con un background determinado y tratar de, sobre eso, eh, agregarle algo más. Es difícil, la verdad que a veces es muy difícil porque... Muchas veces no lo encontramos y, y fracasamos en ese intento, pero al menos lo tenemos claro que, digamos, que eso es un poco lo que nosotros tenemos que buscar. Claro. Que, que el lector se vea como informado con algo que, que también lo sorprenda, le parezca interesante. ¿Qué edad tienes Rodrigo, vos? 45 años ¿Y ahora. ¿Y pensás que este oficio en algún momento... ¿Tiene un final, digo, por todas estas cuestiones de tener que viajar permanentemente, de tener que moverte, de que el cuerpo te responda? Eh, ¿Pensás que un reportero gráfico puede dedicarse hasta cuándo a esto? Mira, yo hace unos años decía que hasta los 50 iba a poder más o menos que andar. Eh, y sí, ya empiezan a leer un poco todo pero sabes que fue interesante que ahora en Ucrania eh, estaban todos los periodistas como las leyendas del fotoperiodismo uh -huh. este, de todo el mundo esos que vienen cubriendo hace mucho tiempo y había nada fotógrafos había uno con 74 años claro. otra mujer con 69 o sea bueno <ríe> eso me, me hizo pensar que tal vez eh, puede ser un poquito más este, puede extenderse un poco más El, el, el digamos el futuro pero pero es cierto que es cierto que, que es muy demandante y a veces como el cuerpo lo siente también nada la cabeza uno se satura de ver tantas tantas cosas eh, digamos duras no tanta tanta dureza en, en, que que también uno lo afecta Psicológicamente, ¿no? Sí, hay muchas historias de, de, de gente que ha ejercido tu oficio y que no ha salido bien, <ríe> digo, que se ha replanteado muchas veces ¿para qué estoy haciendo esto? ¿para qué estoy mostrando esto? Digo, ¿es algo ahí que, que, que convive con, con vos permanentemente esto de ¿por qué estoy acá? ¿de qué sirve lo que estoy haciendo? Sí, a veces ocurre... Eh... A veces ocurre porque al final uno se da cuenta que los conflictos, las guerras, las miserias, la, la injusticia se sigue, digamos, sigue sucediéndose. Entonces vos decís bueno, qué qué es lo que yo estoy aportando para que esto se termine de alguna manera. Pero pero también es cierto que el trabajo contribuye a, a documentar, a contar una historia. A, a hacerle ver a mucha gente una realidad que muchas veces oculta, que muchas veces no está contada, así que, que yo sigo creyendo que, que es importante hacerlo. Eh, Te sentís eh, eh, responsable en este sentido de, de, de lo que se muestra al otro lado del mundo, digo, eh, las imágenes que hoy nos llegan, eh, obviamente tienen un filtro, Eh, tienen un, un, un, una editorial eh, detrás. Digo, ¿cómo, ¿cómo evaluás esto vos de, de, de la guerra mediática que va también pegada a, a la guerra bélica propiamente dicha? Sí, totalmente. Totalmente, la guerra mediática es hoy tan importante como, casi te diría que es tan importante como la guerra bélica. Eh, yo creo que en ese sentido Ucrania... ...yendo al último conflicto... ...yo creo que Ucrania le está ganando... ...porque bueno, tiene a todo Occidente... De, ...de su lado y Rusia... ...si bien tiene un aparato de comunicación... ...bien aceitado... ...tampoco es tan fuerte como el de Occidente... ...¿no? Uh -huh. Pero... ...pero sí está claro que es muy importante... ...como manejar el relato... ...manejar lo que pasa... ...contar eh, en vivo... Eh, ...el lado que uno quiere... ...que siente que es más... Eh, ...conveniente hoy con las redes sociales con el Instagram con el Twitter con nada todo es como eh, es abrumador la cantidad de noticias eh, falsas verídicas eh, a media tinta que se pueden contar uh -huh. y eso es usado obviamente por por por el poder no por por por, por los bandos que están peleándose eh, en un conflicto uh -huh. eso lo entienden muy bien creo que lo entienden muy bien todos y lo están utilizando al máximo y nosotros de alguna manera somos somos parte de ese juego, de ese juego que si bien intentamos ser lo más ecuánimes posibles y lo más honestos con nuestro trabajo, al final somos parte de un, de una nada, de una cosa mucho más grande, ¿no? O sea, Que, que, que es la maquinaria de la información, de los medios, eh, estamos inmersos en eso también. Estamos hablando con eh, Rodrigo Abd él es eh, reportero gráfico, hay una muestra suya en el eh, Complejo Cultural El Molino, ayer estuvo brindando una charla. Rodrigo, la última pregunta, ¿te ha tocado ir a algún lugar a cubrir, a hacer un reportaje y darte cuenta de que lo que a vos te habían pedido no se condecía con la realidad del lugar eh, que fuiste a ese, a ese lugar, a ese sitio y dijiste, ¿esto no es por lo que yo vine o esto no es lo que me habían dicho que yo iba a ver cuando llegué acá? Sí, miles de veces, miles en principio porque bueno siempre tenemos un conflicto de los fotógrafos con los reporteros que es una, una pelea histórica que nada muchas veces los los reporteros este los reporteros como no tienen que estar en los lugares o pueden como pueden de alguna manera como eh, imaginarse o poetizar o o, o o nada jugar con el lenguaje este muchas veces escriben cosas que cuando vayas al lugar decir pero ese tipo qué vio claro yo estoy acá y nada que ver no existe esto o sea no están ni tan dramático ni tan colorido ni tan no sé cuánto pero bueno eh, esa es la pelea que no llega de, le dice, digo, tenés que explicar a tu editor de fotografía que lo que escribió el otro no es exactamente lo que pasó sino que eh, había cositas pero no tanto eh, si hay mil historias de, de los colegas diciendo este tipo qué es lo que vio acá eh, para para escribir todo esto que cuando, o, o, o escriben de cosas que ya pasó, que ya sí. pasaron, que son parte de, del pasado, que tal vez ocurrieron de esa manera, o no sé si tan exactamente, pero ocurrieron, pero que ya eh, ya ocurrieron un año atrás. Entonces vos llegas con tu cámara y decís, bueno, ¿y a dónde está todo esto? No, ya pasó, bueno. Pero el tipo lo escribió como si, como si lo estuviese viendo, ¿no? Uh -huh. <ríe> pero bueno, nada, son como cosas del oficio, ¿no? es Es parte de lo que hacemos. Rodrigo, un placer haber charlado con vos estos minutos. Te mandamos un fuerte abrazo. No, dale y, y, y la muestra está buena. El lugar es, es increíble, es re lindo. Está buenísimo. Este, así está buenísimo que se den una vuelta y, y, y pasen a ver la muestra. Dale, hasta la próxima. Un abrazo. Hablábamos con Rodrigo Ab, él es reportero gráfico. Ganó un montón de premios su trabajo Estuvo en importantísimos medios del eh, mundo, porque okay. es un fotógrafo que trabaja sobre todo para la agencia AP o Associated Press. Eh, cubrió conflictos armados. Bueno, sus fotos son realmente increíbles y es una muy buena oportunidad poder ir a visitar la muestra que está montada allí en el Complejo Cultural El Molino.